ピンキース Entre las 5 y las 8, una antes en Canarias, Play Kiss en Kiss. FM Con Ricky García. Este es Kiss. Buenas tardes. Kiss! Actriz toda la vida rodeada de la farándula del espectáculo. Y ahí lo tienes hecho una estrella. Sí, este es Chesney Hawks y este es su. ¡One h e a Brother! ¡The One and Only! Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar un rato súper íntimo y agradable con John Lennon. ¿Por q o nos e j a m o s solo? 1988年のジョン・ナノンは、ジョン・ナノンの歴史を書くことができます。 John Lennon fue el primer integrante de Beatles en ser inmortalizado con una placa. Ocho años después de su asesinato, eso sí. En 2009, sin previo aviso, desapareció la estrella de John Lennon, lo que desató las especulaciones. Se pensó que había sido robada. Finalmente, su desaparición se debió a que la cámara de comercio de Hollywood había trasladado la placa para situarla junto a la de George Harrison. Esto, esto es Woman. Woman. No puedo e x p r e s a Mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. A n d woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness. For showing me the meaning of success. La、viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa.、Y、en la vuelta a casa. Play -play -play Con Ricky García. Con Ricky García. Con Ricky García. Hola, Mr. Doe. Hola, Lefón. Mi amor. Y los que fueron, f u e r o claim it. Fall, 18 una t en s e Canarias, desde el estudio 5 de XFM para todo el país. Esto es p l a y q i s t Hoy es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. ¿Has oído aquello de que más vale uno por lo que calla que por lo que dice? Hoy queremos saber cuándo te pasaste de la raya soltándote de la lengua. Tenemos a Mario desde Madrid. Buenas tardes, Mario. En una ocasión me llamaba n del trabajo y no lo cogía. Mi hijo lo cogió. Ay, y puso el ay, altavoz. Ay, ay, ay. Yo le dije que no estaba en casa y que se lo transmitirá así. Me estaban escuchando. La que me cayó fue pequeña. ¿En serio? Seguro que venía en un sobrecito y ponía: Estás despedido. Estás despedido. Pues mira, boca chancla. Siempre lo soy. Porque soy una boca chancla. No me caía nada.、Eh, hace 30 minutos, la、Ojo. última boca chancla que he pegado ay, es ay, con ay. mi jefa. Uy, uy, uy, mi marido, el día uno, ¿Sí? deja de trabajar ¿Sí? junto conmigo en el vivero. Yo sigo. Y la he confesado que hemos tenido más que una otra vez. ¿Qué? Es? <risa> Un poquito de cardio. <risa> Así que fíjate si soy boca chancla. Pero no me arrepiento. ¿Qué lo vamos、no. a hacer? d í g a e ¿no? Trabajabas con tu marido, has hecho ejercicio con él en el trabajo y se lo cuentas a la jefa. ¿Qué esperas? ¿Una paga extra o que te nombren empleado del mes? <risa> Tenemos tiempo hasta las 8, a las 7 en Canarias, juntos tú y yo aquí en el show. w p l a y k i d s、mm. con Ricky García. Esto es k i d s Oh no!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 Edad e éxitos de los 80. Y a mí hice una hernia. Sí, son ellos, son. ¡Ajá! ¡Qué positividad de canción! ¡Qué estupenda! ¡Qué ochenta! e r Se llama c Take on Man. Veinte minutos y las s i e 7 y las s en i s e Canarias. En directo, el show de la tarde. Jejeje. Sigo todos los días, ¿eh? Con la mejor música del mundo. Hoy, que es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, queremos saber cuándo tuviste un patinazo. Javi, desde Galicia. En un cursillo de... que hacía en el País Vasco, ¿Sí? dije que me comía 20 donuts. ¿Perdona? Era... Vascos o sea, de los agarró grandes y me los comí. Pero cuando me trajeron el premio, que eran dos botellas de cava, me las tomé y me sentaron muy mal. l p o r eso te digo que yo fui en Moca Changlas y p e o r hubiese preferido c a l i a r m e、sí. Venga, un s a l u d i t o Javier de Galicia. Fuiste más tampabollos que bocazas. Además de incauto, ¿a quién se le ocurre retar a unos vascos? ¡Javi, por la moca o、bueno、en el pez! ¿Lo pillas? ¡Pilar de Asturias! ¡Uy! Pues、Uy. no hace mucho. A ver. Porque me enteré que unos amigos se casaban y no me habían invitado a la boda. Y. ¿Y? Sí, así como un buen periódico lo fui publicando por ahí. Oy, oy, oy, oy, oy. <risa> no sé si hice bien <risa> o hice mal. Oy, oy, oy. Pero bueno, lo dije. No sé si llegó a sus oídos, pero bueno, peor para ellos. Un b e s i t o <risa> Pilar, querida, desde ya no te invitan ni a un café que les cortes hasta la leche. <risa> Con cariño, ¿eh? <risa> Hasta las 8, las 7 en Canarias con Ricky García. Esto es Play Kiss. Ricky García en Kiss. Come on. Listen a s o n g f o r t h e Broken Hearted. Smile! 先生 Tengo para darte de cosas que van a pasar la próxima semana aquí en Friki. Sí, ayer ya te hice un pequeño adelantito y hoy también te lo voy a contar porque quiero que lo sepas, porque quiero que te lleves tú el viaje para dos personas a Praga, sí, a la República Checa. Te voy a enviar a ti y a quien tú quieras. Tres días para que te lo pases genial, para que disfrutes de una ciudad de cuento de hadas vestida con los colores del otoño, que ahora en otoño es, vamos, la estación fenomenal para visitar esa ciudad. Pasear por las callejuelas mágicas de Chesky Krullov y volver con una pieza del preciadísimo cristal de Bohemia. Sí, estate atento la próxima semana a Play Kiss porque está en juego un viaje para dos personas a Praga. Sí, te invitamos. ¿Te apuntas? Esto es Prey Kiss. p r e Kiss con Ricky García. Damn guys ain't dumb Maybe get a b l i s t e r on your little finger m a y b e get a b l i s t e r on your thumb We got to install microwave ovens Custom kitchen deliveries We got to move these refrigerators We got to move these color TVs Mama, she got it sticking in the cameraman. Look at her, so. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on t h e bundles like a chicken. Oh, that ain't work. i n g That's the way you way do it. it. Get your money, money for nothing. Get your chicks for free. We got some things. No microwave oven. Custom kitchen. e n ン i ョ n Pregunta! <laughs> ¿Cómo se llama esta canción? Con ellos llegando hasta las 7, serán las 6 en Canarias, en directo. Ahora llega Carmen d e s m o n d s para ponernos al día en 90 segundos en el boletín. Y a la vuelta, una de esas canciones que te acarician el alma. Ni se te ocurra desconectarte, e ¿eh? Aquí te espero. スキス。